813. Seguimos en Brasil, seguimos con óleo seco, lo que vamos a escuchar, el quisto de óleo seco. Música violenta, para un mundo agresivo Empezamos el bloque metal, vamos a escuchar una banda muy conocida, lo que vino a ser el transmetal metal, Yankee Lo que vamos a escuchar es la banda de Dave Mustaine, los míticos Megadeth, que vamos a escuchar, enemigo público número uno Seguimos con el metal, en este caso vamos a escuchar algo bastante moderno, estamos hablando de Advanced Sevenfold, lo que vas a escuchar, Nightmare, de su disco del 2010. FM Moreno Estación de Radio Una radio alternativa se hace FM Moreno construye Asociate a FM Moreno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 próximamente en una radio local de Moreno, de más precisamente de la localidad de Moreno, Pretérito Plus Juan Perfecto, en su segunda temporada con Gustavo Vecchio a la cabeza y otras personas que van a estar acompañando a Gustavo Vecchio en esta segunda jornada de Pretérito Plus Juan Perfecto, eh, que cuando estén los oleros asignados va a volver a salir al aire por esta radio de las que les estoy hablando, pero que todavía no está confirmada. Por eso Gustavo Vecchio está haciendo todos los trámites necesarios para poder darle la información a todos nuestros oyentes de la salida al aire del programa. En caso contrario, saldrá un nuevo comunicado de pretérito Profan Perfecto, firmado por el mismísimo Gustavo Vecchio, contándole los pormenores de todos los altibajos de este proceso por el cual terminamos o no terminamos en una radio de una localidad de Moreno.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 Yo aborté Yo aborté. y soy todas sí, y soy las mujeres todas que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas, y soy las, mujeres todas las mujeres que sobreviven, que sobreviven a un, sobreviven aborto, a un aborto, clandestino. aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo, Mi cuerpo es mío. Ni, ni, ni una, una muerta, muerta más por aborto, por aborto, aborto clandestino. clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo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 Maradona durísimo contra Batista. La neurona. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. Yo para era, la primavera. No, porque las cometas. Antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, peleaban. Ah, ah, ah peleaban. peleas de. Y le ponían en, en, la, col, en la cola. Sí. Le ponían este, gilet. Claro. Para cortarle el hilo. Sí, ah, así. ¿se acuerda? No se mancha. No se dobla Se escucha. Y la neurona. <risa> Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumento basta, basta, basta, basta de hambre y aumento Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas Confluencia Político-Social 29 de Mayo Por trabajo, dignidad y cambio social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 lo mejor y lo peor, lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Esta semana en el reporte de la escena local vamos a estar compartiendo con ustedes... Una banda bastante activa en la zona, estamos hablando de los caos organizado. Justamente el día 23 están armando una jornada en la plaza de las carretas. Por ahí calculo que antes de la fecha se pasan por acá para que lo vaya escuchando y agendalo que el 23 en la plaza de las carretas, una jornada a beneficio de los presos. Y justamente la letra, como no podía ser de otro modo, no estamos todos, faltan los presos. ¿no? a escuchar una mítica banda ya conocida acá por todos y todas unos, unos compañeros acá de la radio nos pasaron un disco, estamos hablando de acción directa ¿qué tema ahorita? vamos a escuchar? esta banda una de las bandas de la vieja escena del punk político de Buenos Aires son de La Plata la otra vez nos encontramos con el Boca Sucia al cantante, y ahí nos pasó el disco lo que vas a escuchar por La Revuelta ¡Lleva! Leyendo de admiración por los esclavos que rompen cadenas a y sufro, gozo y por la revuelta Más fuerza para luchar Piedros primidos que se subvenan Mi corazón, la feliz emoción amor, la revuelta La cantidad y la unidad La moral y la conciencia Pilares sobre lo que crece Toda nuestra fuerza ¡Nuestra fuerza! Y fuerte no es el que nunca cae Porque todos caemos al fin Fuerte es el que se vuelve a levantar ¡A levantar! तो reporte de la escena local en este caso vamos a estar compartiendo con ustedes un EP que sacó Life and Dead, banda Green Crash de acá de Buenos Aires que va a estar tocando este sábado en La Morena en el festival del sábado y el domingo, después vamos a pasar bien la data, lo que vas a escuchar es Degradación Seguimos con una banda del oeste, lo que vamos a escuchar ahora a continuación es Horror Humano que estará tocando acá en el festivalillo que vamos a explicar a continuación, el domingo lo que vamos a escuchar es su tema cuando hablamos de libertad. Vamos cerrando el reporte de la escena local, nos vamos a ir con corrosivos, banda de trashcore crossover, lo que vas a escuchar, Vida Injusta. Vamos a pasar un poco lo que va a ser el festival que se va a hacer acá en Moreno contra el aburrimiento. Estamos hablando del festival que se llama Hardcore in We, in Green We Crash, volumen 1. Van a estar sucediendo un par de bandas ruidosas, tanto de, tanto de la zona como sus aledaños. ¿Esto qué va a consistir, Juan? Esto va a ser La Morena. Como recordamos siempre que el corta 295 Moreno, un mal conocido por todos los ruidosos. Y el sábado va a estar a partir de las ocho y media Tocando Mosh in the Loud, diferentes direcciones All Glory, Life and Dead y Asesinato en Masa y, y el domingo... El domingo van a tocar un par de bandas más Van a tocar Deceso, Horror Humano, Jeremia el Hardcore Claustrofobia y Asesinato en Masa Todo esto tiene un valor de 5P O sea, accesible para todo el mundo Vas a poder salir de casa Escuchar un poquito de ruido que se está acerca acá a la localidad Y bueno, esto repetimos que es en, en Moreno, como siempre en la Morena, el Hardcore in Green We Crash, al corta 95 2.95, el volumen 1, esperemos que salga bien y que haya muchos más. El sábado va a ser a 8 y media, el domingo a las 7 y media, hay que ser puntual porque todas las bandas tocan sus 20 minutitos y, y va a ser todo muy dinámico y rápido para poder escuchar todas las bandas tranquilamente. Nos vemos entonces allá sábado y domingo. Llegamos al final. Nos vamos a ir a escuchar Devil with Prada, lo que vas a escuchar de su disco Dead Tron, Born.